En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo.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 Pues enseguida, a las 12 y 14, las 11 y 14 las Islas Canarias, gracias también a todas las personas que no estando en directo nos escuchan en otro momento de la programación de Capital Radio, a los cuales saludo especialmente y también a través de las redes sociales. ¿Qué actividad tenemos esta semana? Premios Capital eh, o premios Expansión, Empleo, mejor dicho, mañana en el Casino. Ahí nos vemos tradicionalmente todos los años, todos los hombres y mujeres de Recursos Humanos, Spix. Mañana estamos en la Cámara de Comercio Alemana. Esta noche estamos en el Club Financiero con una noche team, eh, con directivos de recursos ...de recursos humanos eh, andaluces que van a estar... ...y son muchos, más de 100 personas... ...han confirmado su presencia esta noche... ...y felicitaciones, eh... ...el jueves estuvimos en Málaga... ...Manaxmen, más de 450 directivos... ...estuvimos muy a gusto... ...saludando a muchísimos directivos de Madrid también... ...en, eh, en Málaga... Y agradezco especialmente a todas las personas que, que nos siguen también desde distintos, distintos lugares. Les presento a nuestra invitada de hoy, directora de Recursos Humanos, doña Carmen Montes Gil, directora corporativa de PONS, que nuestra intención es conocerla a ella y conocer también hoy ...a su organización. Doña Carmen, encantado de saludarla, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ¿cómo son las personas de, de PONS, querida Carmen? Bueno, primero eh, hablar un poquito de PONS para situarnos. Es, eh, somos un conjunto de empresas, de servicios, eh, tenemos una particularidad... ...que eh, somos 300 empleados... Eh, con un equipo multidisciplinar, la particularidad es que somos eh, tenemos tantas áreas de negocio diferentes como pueden ser pues la propiedad industrial intelectual, la seguridad vial, uh -huh. eh, los servicios bancarios, también está Gestoría Pons, eh, Novil Legal, que es un despacho de abogados, eh, tenemos también nuestra propia fundación, Fundación Pons, eh, estamos repartidos en, en 15 oficinas en España Perdón, 11 oficinas en España y 4 en el extranjero Entonces es un poco eh, una particularidad que hace que los recursos humanos sean diferentes En el sentido de que bueno pues eh, eh, tenemos mucha diferencia de perfiles ¿no? Pero sí que es verdad que hay un denominador común eh, en nosotros y, y, y no es porque yo trabaje en, en, en la empresa, no es la sencillez de, de la gente, de las personas eh, uh -huh. Yo creo que ya he pasado por varias experiencias y, y la verdad que lo que destaca mucho es la sencillez de las personas aparte de la vocación de servicio que se que se inculca eh, en la gente que trabaja en post eh, vocación de servicio al cliente porque somos efectivamente servicios y tenemos que darle un, un servicio de excelencia a nuestros clientes entonces es uno de nuestros valores y yo creo que es de los más destacados de, de la compañía por decir así una algo que, que destaque no y luego pues Por poner algún detalle, pues eh, hay un 60% de mujeres uh -huh. y el 45% por ciento de, de ellas son, son directivas. Con lo tanto, eh, yo creo que eso es un dato que, uh -huh. que a lo mejor nos hace también un poco diferente, ¿no? Nuestra, sí, sí, es decir, que nuestra invitada de hoy, directora corporativa de esta empresa, que ya conocen un uh -huh. poco más de PON, es licenciada en eh, Psicología miembro uh -huh. de la Asociación de Centro de Dirección de, de Recursos Humanos eh, dirige un departamento que, que antes lo llamabais eh, Departamento eh, Laboral ¿no? uh -huh. y, y que cuando se llegó ya se cambió a Recursos Humanos, esto dice mucho ¿no? de, sí. de, de una evolución ¿no? Sí, el Departamento Laboral eh, ha existido siempre en PONS en los 50 años de historia uh -huh. y ha hecho, pues eh, lógicamente, pues, todas las ideas que tiene que hacer un, depart un Departamento Laboral pero sí que se apostó por una, un Departamento de Recursos Humanos donde se apostará poco valga la redundancia, pues por las personas, por sus por su potencial, por su relación del talento, por hacer políticas que, que, bueno, pues que retuviesen a, a, eh, a la gente, que se, hiciese, se sintieran más identificadas con la, con la empresa, entonces desde el laboral se habían hecho muchas cosas ya, en ese sentido, pero es verdad que Recursos Humanos está apostando mucho por, por la inversión en el talento y yo creo que eso es muy importante y eso dice mucho de una, de una empresa. Cuéntanos algún caso de de, de, o proyecto interesante, ah. experiencia interesante en la que, bueno, te ocupa, como yo digo siempre, te preocupa mm. también en PONS. Sí, pues a ver, eh, tenemos la particularidad o yo creo que la, la suerte también de, de que Recursos Humanos trabajamos eh, con el departamento de comunicación, muy mano mano con mano, y con la Fundación PONS. Entonces, eh, hay políticas que son puramente de Recursos Humanos, como estamos haciendo ahora o emprendiendo un proyecto de retención del talento, ...identificación y retención del talento... ...que es una política que se hace o que se debe hacer en, en las empresas... ¿no? ...para que eh, cultivemos a la, la gente que, que tiene talento... ...y luego a, a la vez también pues eh, junto pues con, con temas de con, con la, con comunicación... ...se han hecho muchas cosas en el sentido de, de lo que es la, la retención... ...o digamos lo que es la, la integración de la gente... Eh, de PONS en, en, la, en la empresa, ¿no? En el sentido de pues hacer cosas que favorezcan el divertimento y que también pues eh, favorezcan el sentido de, de pertenencia a la, a la empresa. Eh, ¿Casos de que se, de proyectos que se están haciendo? Pues se eh, están haciendo proyectos, como decíamos, de artesan al talento, se están haciendo proyectos también, pues, eh, por ejemplo, desde Comunicación uh -huh. se ha creado el Club PONS, Eh, se ha creado una nueva intranet eh, se ha creado pues eh, no sé, temas que también favorecen mucho lo que es el salario emocional ¿no? Eh, que se habla mucho ahora eh, se han creado proyectos de teletrabajo eh, un proyecto que se llama bolsa de horas eh, los días sin cole, eh, cosas que lo que hacen es eh, favorecer también que la gente se sienta más integrada, más identificada y que también contribuyan al pues eso, lo que se llama salario emocional de las personas ¿no? Uh -huh. que a veces eh, se agradece mucho y y es muy importante para que la empresa pues destaque dentro de lo que de lo que son una, una gestión de los recursos humanos. Uh -huh. Oye, estás hablando mucho de comunicación y de recursos sí. humanos, veo que os lleváis muy bien, eso es muy interesante. Uh -huh. eh, yo siempre digo que bueno, que hace un, unos cuantos años ya, como 14 va a ser ahora, eh, cuando empezábamos con todos estos contenidos en España, por cierto, algunos nos miraban con cara con cara rara eh, uh -huh. en aquel en aquel entonces, eh, hablábamos con los directores de recursos humanos y estaban como muy me permiten la expresión encerraditos en su, en uh -huh. su zona de, de, de confort. Ahora uh -huh. se habla mucho con comunicación, con uh -huh. marketing, pero especialmente uh -huh. con comunicación, con marketing, con recursos humanos se está haciendo un equipo interesante porque al final hablamos de lo mismo, de la marca, ¿no? Hablamos de la marca, efectivamente. Es va bueno, nosotros desde comunicación han desarrollado un proyecto de comunicación interna ...o se está desarrollando un proyecto de comunicación interna, eh, en recursos humanos también para la mejora de la comunicación interna... ...y no podemos ir cada uno por un lado, tenemos que ir de la mano, porque si no no tendría mucho sentido, hay que hacerlo en colaboración. Entonces todo aquello que ellos contribuyan a hacer, para los que, que hacen para contribuir a la mejora de de los recursos humanos también nos repercute a nosotros y, y a la inversa entonces siempre procuramos a bajar y también con fundación po ¿eh? que se implican mucho uh -huh. en, en todos esos temas de bueno pues de lo que son los, los recursos humanos y de que la gente esté esté más contenta en su, en su puesto de trabajo hoy compartimos esta charla con carmen montesgil directora corporativa de PONS, conociendo un poco más esta marca y conociendo también a, a su